Tucumán. Cuidacoches resisten el estacionamiento privado que implementó la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Hace un par de semanas, en San Miguel de Tucumán, el intendente Germán Alfaro dio inicio a la implementación de un sistema de estacionamiento medido, por el cual le otorgó a la empresa tecnoagrovial ut la concesión de ese servicio. Esta medida afecta a casi 300 cuidacoches, que se han manifestado de diversas maneras frente a casa de gobierno. A su vez, el jefe de gobierno provincial, Osvaldo Haldo dijo Me pareció una exageración que quienes presten el servicio se lleven el 85% y tan solo el 15% quede para la municipalidad. Aparte de señalar la relación de la firma con el gobierno de Cava que conduce Horacio Rodríguez Larreta, Meri Anastasio, referente del movimiento de trabajadores excluidos, nos cuenta acerca de la situación en la que se encuentran ahora. Luego de dos jornadas de lucha importante, y donde demostramos unidad de los trabajadores Cuidacoche, se ha podido constituir en el Consejo Deliberante la primera reunión con, con la comisión que va a abordar eh, la problemática de los compañeros y cuida, compañeras Cuidacoche, que va a continuar ahora este próximo miércoles con el compromiso expresado por el Cuerpo Deliberativo de en generar un, un, a favor de una ordenanza superadora y que sean incluidos los ciudadanos tucumanos y que contenga a los trabajadores. Como respuesta a la medida unilateral del Intendente de la Capital, los trabajadores del MTE presentaron como propuesta un nuevo sistema que ya viene funcionando en ciudades como Bariloche y Luján. La misma permite, además de un ordenamiento de tránsito urbano, la generación de empleo con inserción sociolaboral para los sectores con derechos vulnerados y la generación de ingresos para el estado municipal, los comerciantes adheridos y la composición salarial de los trabajadores de las cooperativas. El conflicto está en pausa hasta este miércoles, pero los y las cuidacoches no van a dejar de luchar hasta que haya un sistema de empleo transparente que los incluya y les garantice su subsistencia. Desde Tucumán, para Informativo Farco, informó Héctor Juárez de FM Raco 88.9.